Bueno, muy buenas tardes, eh, gracias por escucharme, yo soy el Maestro Dog y me pueden escuchar eh, aquí de lunes a viernes a esta hora eh, Y gracias por estar en sintonía en este bonito programa que se llama Erasno y la Chocolata Nos pueden seguir en redes sociales tanto al programa de Erasno y la Chocolata como mi... Eh, mis redes el maestro doggy muy pronto les tendré una sorpresa para ustedes muchos ya fueron dueños de la cajita verdad sí. de la cajita esa conmemorativa especial que tienen con su gorra su diploma su caja llena de frases del maestro doggy bueno muy pronto viene algo muy fregón oigan eh, es verdad que todos quisiéramos estar en armonía quiero pensar es verdad que todos quisiéramos tener una relación para pasarla bien es verdad que Creo que todos buscamos una pareja con con la que, obviamente, podemos hablar de todo. Aunque es verdad también que no vamos a hablar de todo con tu pareja. Y es sano no hablar de todo, porque todo es todo. Y si tú estás con tu mujer o ustedes, mujeres, están con su bro y dicen, yo con él hablo de todo, no hay secretos. Miren. quién le quieren dar a Tole con el dedo, bro o sea, sabemos que hay cosas que se quedan entre tú, a veces y la, la amiga tú y el amigo tú y tus compas entonces, le juegan al le juegan al vivo y entonces cuando vienen problemas porque quieren vivir cosas que no existen entre más realistas somos más felices somos, óiganlo bien entre más realistas somos más felices somos bravo, ¡Bravo! Hip, hip, hip, hip, Y es verdad, digo, en redes sociales hay muchas apariencias. Entonces empiezan a causar un poco de malestar, como por ejemplo, yo queriendo hacer ver que vivo en una mansión, o en un gran barrio, o manejo el gran carro, o tengo el gran trabajo. Pero realmente, brody, y tú estás a la que no te descubran, a la de... Yo conozco a Brody, es que se roban videos o fotos de un de un concierto y la suben en sus propias redes para decir que fueron. Dime tú. Qué ansiedad, ¿no? Que ese día no tengas que salir porque si sales, güey, pero si andas con nosotros ahí en los tacos. Entonces, eh, hay mucho de ese rollo, pero bien. Mi punto es no queremos una relación tóxica, especialmente contigo mismo ni con ni, ni que alguien le agregue a ese Esos problemas que ya tenemos en la vida. Y les voy a, pla les voy a platicar de tres tipos de mujeres tóxicas. Hay niveles. Acá. Hay niveles. Uy. Sí, están desde las loquitas inseguras que pues tienen que revisar celulares. Están las otras que se hacen operaciones y cositas así. Que es que porque no sé quién, no le busquen. Los doctores que hacen este tipo de cirugías... Por ley les tienen que dar dos, tres eh, cartas de, de psicología donde les dicen que va a haber cambios en su cuerpo y que de verdad, porque es por ley, pero se las dan muy lights yeah. No les dicen por qué se hacen la cirugía en realidad. Por inseguridad, punto. Muy bien. Aquí va la primera mujer tóxica que va a llegar a tu vida. ¿Ok? The first one to ver, uh, get to your life. Estoy anotando. Ay, eh, venga, hablamos venga. la hacker. ¿Qué es lo que hace un hacker? Cuando decimos hackers, ¿qué país se te viene a la mente? Este, Rusia Claro, las noticias nos tienen invadidos Y cada que hablamos de un hacker, Rusia, ¿no? Sí Así es Los rusos ni siquiera están allá en su... <risa> y ruso, hasta la palabra, oíganla bien, es fuertes ruso Pero bien, hacker ¿Qué hace un hacker? ¿Cuál es su actividad, Luis? ¿Tú que manejas redes sociales? Roba información Roba información Se mete a investigar otras cosas Hay so, un programa que se llama Pegasus Creado en Israel Que está activado en muchos gobiernos ¿Qué más hace un hacker? Te sigue todos los pasos ¿Ah? eh, Te esculca hasta el más mínimo detalle sí, Sabe, sabe donde, todo de Sabe mí. todo el hacker muy bien Está la hacker ay, ay, ay. hacker Si Rusia se oye feo Hacker Parece pues como alemán ¿no? hacker. hacker Repiten conmigo Hacker Yo soy el maestro, estoy en el pizarrón y vio con mi varita punto la palabra que dice... ¡Hacker! La primera mujer tóxica de las que les voy a hablar en esta clase. Muchachos, miremos al pizarrón. Dice... ¡Hacker! hacker. Muy bien. Madre ¿Qué es Madre. hacker? Ya lo describió Luis. Son quienes acceden a todas tus redes sociales. Esta mujer tóxica a nivel bajo es una mujer hacker que accede a todas tus redes sociales tu teléfono email desde <ríe> alcohol que se metal email <ríe> eh, de su novio para revisar eh, pues en qué andan ojalá ojalá que a lo que yo sé mi madre no fue así mis hermanas no Primas, creo que por ahí el dos, tres, son muy infelices. Al inicio a mí me gustaba aquí decir en la radio, pues, bla, eh, bla, pero llega un punto donde te da lástima, porque pobrecitas, ellas viven en un constante sí. reviseo. Mira, la hacker empieza, para los que me están escuchando, empiezan ellas en un área, y es el celular. Por lo regular, el Brody está log out, está este sesión cerrada de sus cuentas. Facebook, que es la que la mayoría tiene. Instagram, que es la que... El, el WhatsApp. Les voy a echar más leña al fuego, ustedes inseguras hackers. Hay unas cosas que te hacen que se esconda tu WhatsApp. O sea, tú puedes revisar el celular y el WhatsApp está escondido. ¿Qué te parece? Uy. ¿Cómo ves? Uy, dolió. Te dolió. De te dolió. Sí, uh -huh. es que eres una enferma. Y ya escuchaste, y ahorita vas a ir a decirle a tu esposo, a tu novio o al con el que porque la que es hacker hasta le quiere hackear al güey que anda conociendo apenas. A ver, enseña, a ver si es cierto. Y el otro brodi como se la quiere echar, mira, no traigo nada, mira. Mira bien. Mujeres. Hay lugares donde les esconden aplicaciones. Y otra cosa, hay, hay aplicaciones donde les esconden fotos y videos. Nada más para que sepan. Es para dar, picarles más el orgullo. Empiezan por el teléfono. Y como el Brody está afuera del isologado, está, este, es cerró sesión. Ellas vienen y dicen, oye, porque ya se les hicieron de bronca porque tiene una, un password para abrir el teléfono. Algunos lo abren con la cara y otros con el código O si lo apagas, lo enciendes, enciendes por lo regular Tienes que meter el código de nuevo sí. No voy a meterme en ningún lado Nada más quiero eh, quería llamarle o mandar un mensaje, o mandar un mensaje y Se me descargó mi teléfono Empiezan con esas cosas Ese es... Cuidado, ese es el primer paso Una vez que lo abren Fotos, lo primero Y ustedes se les hace fregón al inicio, güey. Es como, ah, sí, sí, sí. Y tú así como, no, a ver, a una foto con... La... No, no, no. Y cuando dice, ah, te lo da, dices, Uf. Y después viene, oye, vi que te... Sí. Como que no estás... No usas el Face. Sí, pero nada, no, pues, ya ves. Casi no lo uso. Frase. Casi no lo uso. Y... y... Eh um, es un bostece un bostezo falso. Um, este ay no, pero qué Lo ideal es para evitarte esas cosas, platiquen con la tóxica. Oye, ¿cómo ves? A veces si no se atreven a así lo directo es, está viendo la Rosa de Guadalupe una vieja tóxica revisando celulares, pero eso es cuando las van conociendo, brodys. <risa> para que ya se den cuenta de que tú no eres alguien que se va a dejar y decir porque ahorita van a decir, "Oye Doggy, pero si eres tan bacafregón, lo ideal es a mí nadie me revisa mi celular." Pero acuérdense, hay que saber usar esas estrategias porque lo van a tomar muy ofensivo, rudo y todo, y además tienes que ser tienes que ser prudente. Es darles ideas de eso, "Oye, por ahí no voy. Eso a mí no. Oye, tengo un primo tan idiota, deja que le revisen el celular a la novia y que no, no hombre, Para ver qué rollo ¿Y, y si es ¿Y por qué no? Y entonces tú ya vas viendo Entonces tú eres el güey Que vas a caer ahí O eres el que vas a decir nada eso conmigo no qué bárbaro, Acuérdense que les tengo seis Sí ¡Ay, ay, ay, Esa es primera. una La hacker <risa> Correos electrónicos, bro y... ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? No, ¿qué tiene que estar haciendo En tu teléfono? Y de hecho las van entrenando Desde niñas Con Dile papi que te preste el teléfono... para que juegues... ...ajá... ...no quiero decir quién aquí debe de traer los teléfonos... ...deberías de tener dos... ...ok muchachos hasta mañana... ...cuídense mucho... ...soy el Maestro Doggy... ...hasta la próxima... ...de lunes a viernes aquí estamos... ...hip hip... ¡Dale! ...hip hip... ...hip hip... ...muy buenas tardes señores... ...soy el Maestro Doggy... ...me pueden seguir en mis redes sociales... ...que por cierto... Estoy esa es la última pregunta de las que me enviaron cuando yo les dije, "Háganme una pregunta." A ver. Y, y bueno, es, "Maestro, debería regañar a los hijos de una madre soltera? Salgo con una." La verdad me incomodan mucho que si sí, debería de regañar a los hijos de una mamá soltera porque le incomodan mucho. Ahorita te voy a decir, voy a tomar ah. a, voy a tomar algunas llamadas. Tranquilo, Garbanzo vamos con Salvador. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes sí buenas tardes doggy miren este yo nada más estaba hablando porque estoy escuchando los los comentarios de la persona que tiene ahorita no sé si todavía está por ahí este referente a a que dice de que los amigos los hombres que si andan con sus amigos y todos sus amigos por decir fuman a la larga él va a salir este fumando porque ya tiene ese ese rol ahí. Entonces yo estoy llamando porque por pues realmente él está generalizando y es el pensamiento que él tiene así como todo lo que le ha comentado. Yo tengo muchos amigos que toman y yo me reúno con ellos, incluso vamos a salimos a algún lado y yo soy el chófer designado, los llevo y yo no tomo. Y yo ando con con gente que toman o, o, sea, o sea tú eres eh, tú eres el garbanzo el garbanzo del grupo con el que andamos ah, garbanzo no ándele, toma ándele. no fuma no hace nada y se la pasa con puro alcohólico como erasno y sí? Sí, nada más que la diferencia con el garbanzo es de que yo no bateo chueco. Oh. Eh, bueno, eh, la, la diferencia es que tú sí eres machín. Qué falta Muy de respeto esa, señor Salvador. Ah, Qué bárbaro. Es, eh, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Sí, no, a eh, ver, a, eh, ver a ver. El, a ver, el que, comentario que, nomás fue por el cariño para el garbanzo. Es una persona que de verdad le da mucho sabor ahí al show. Sí, de oye, oye brody, pero fíjate, de verdad, sí. fíjate esto, eh. Lo que nosotros creemos es de que hablamos de las probabilidades y la probabilidad es de que si tú te juntas con muchos brothers que se dedican a eso, puede ser que termines haciéndolo. O sea, o sea no yo sé lo que tú dices y va a haber muchos ejemplos, sí. pero también va a haber muchos ejemplos donde venga alguien y diga yo no tomaba, yo no hacía nada me empecé a juntar con estos brothers y y acabé haciéndolo. O sea, sí. creo creo que hay más gente y yo lo digo por y, y no me quiero contradecir porque yo llevo este caso... A, con tu mujer que la dejes juntar con pura mujer chismosa y mitotera va a acabar mitoteando va a acabar en el mitote va a acabar en el chisme y va y, y va a acabar y acabar siendo parte pero te entiendo sé que tú no lo eres y tal vez hay mujeres que digan yo me junto con pura chismosa y y yo no no me gusta el mitote pero es muy poco la mayoría de grupitos que se juntan andan en lo mismo por eso ese dicho que dice dime con quién andas y te diré quién eres no va al 100% pero es muy probable brody de que, ¿no? De que anden en eso. Ahora tanto tiene culpa el que mata la vaca como el que le agarra la pata, si tú te juntas con brodis que roban cadenas, eh, te roban relojes y aquí y allá y son tus amigos, pero pues, si no los denuncias eres parte de, ¿no? Entonces, bueno, pero sí entiendo lo que quieres decir, hay gente como tú que por más que lo ven o lo huelen o lo escuchan o lo, lo que sea, pues no, simplemente no Y te entiendo, y te agradezco la llamada, Brody, y es verdad, el garbanzo le pone mucho sabor al programa, especialmente alguien que está natural, siempre le va a poner sabor al programa, porque no es algo creado, es naturalmente tonto. ¿Qué pasó, maestro? ¿A poco yo aquí me la paso diciendo que usted es naturalmente inteligente? Pues, yo no le puedo discutir, porque usted sí lo conoce, maestro, de ¿Eh? verdad, ahí Así no es. le discuto yo. Usted lo trata diario, entonces ahí no hay ni cómo defenderlo. Cuídate, verdad, cuídate, Salvador. Gusta, le quiero agradecer, le quiero decir realmente que su programa este, da mucho sabor, es muy bueno y, y pues suerte y sigue adelante, ¿eh? Gracias, luego. gracias, brody, gracias. Qué bueno que te que te gusta, que aprendes y que te diviertes. Hay gente que le incomoda todo. Vamos con el papi, papi, te escucho. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, ¿cómo está, maestro Dogi? Muy bien, brody, adelante, te escucho. Aquí estamos caminando sobre brasas de carbón al rojo vivo. ¡Bravo! Es papi, ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi! Y, de y después me voy a dar un baño con ácido. <risa> ¡Ana! Acércerme toda la maldad de las mujeres. Así <risa> es, comentario, brother. comentario, maestro. Adelante. Este... Estuve viendo un vato ahí en YouTube y me pregunté, ¿será que el maestro está copiando a este vato o este vato está copiando al maestro? Eh, el canal de del vato... A, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. No vamos a dar el nombre de ningún canal aquí, no vamos a darle publicidad ni nada. Claro. Per, claro pero, pero eso. si el Brody está hablando lo que yo hablo, qué bueno. A mí no me preocupa que alguien más... Diga lo que yo digo, porque creo que esta misión mía que empezó hace 17 años, 16 años, sigue todavía. El Twitter creo que se inventó hace, no sé, hace 5 años o 4, no sé, o cuándo pegó el TikTok o lo que tú dices. Así que no vamos a entrar en ese detalle, son muy copiones, nadie, nadie ha hecho esto en español todavía como lo he hecho yo en la historia de la radio, en la historia de los medios de comunicación, soy el primero. Lo demás son copias, pero no me importa porque están haciendo una buena labor y es copiar algo bueno y es cuidado con las malas mujeres. En inglés, Tom likes uno de mis alumnos también. El muy Estuvo en esta clase. Muy eh, muy buena onda, lo ha hecho también y no me voy a pelear por eso. Lo único que sí te digo, ese Brody lo más seguro que es un copión porque el TikTok que empezó hace... Sí, yo, y yo creo que este brother abrió su cuenta hace por lo mucho dos años. Entonces tú échale eh, no, las tiene cuentas. Tiene más, tiene más. en YouTube. O YouTube, lo que sea. Pero Entonces, no importa, maestro. Lo importante es que estas clases deberían estar en todos los idiomas y en todos exactamente, los países. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hip hip! Entonces ya lo sabes. Entonces, maestro y que dice... Quería pedirle un favor. Adelante. Eh, yo soy troquero, manejo de noche y siempre estoy escuchando clases del 2013, 2014. Estoy siempre escuchando las clases nuevas y las viejas, pero hay una clase que quiero que la repita, que es muy importante. Que que uno de de mis amigos... Nos dejó de hablar a mí y a otro grupo por esa clase, ah. que es la clase donde el esposo deja de ser esposo y pasa a ser la mejor amiga. Ah. Eso fue por allá como en el 2016. El esposo deja de ser esposo sí, y, y, pasa y pasa a ser... ser la mejor amiga. Ok. Ok. Sí, sí, sí, porque sí. al último acaba siendo la, la amiga, ¿no? O sea, le cuentan todo, le lloran sus penas, y la otra está al servicio, nada más. Claro, y le cuida a los niños para que se vaya con las amigas, uh -huh. y todo ese cuento. Sí, claro, claro, que lo, lo, lo vol volvería a platicar de eso. Y también quiero eh, nuevamente hacer esto, que por la pandemia ya no lo hice, Pero las reglas para una ama de casa, ¡Ah! la, las reglas que deben de seguir, que va desde cuando llegue el esposo recibirlo y, y darle masajito en los pies, eso es una verdadera ama de casa. No las que ahorita ya andan bien piratonas, que ya ni hacen nada y dicen que soy ama de casa. <ríe> no, no, no. Eh, cuídate, papi. No, no. Se oye medio no, raro dale, que ya le he dicho así. Pedro sí. López. Pedro. Oiga, don Pedro López el el, td, el del TD, yo llamé la otra vez también. De pura casualidad título, no... pero no, no no me lo dieron. Ah, malditos. De pura casualidad no salí en la tremenda corte usted. No salí en la tremenda corte. No no no no. Karbansov, no le falta el respeto al señor ah, el papi. Eso. Señor Roberto. Sí, yo fui, yo fui el, el que habló en enero del 2019. No, ya, ya ya adiós, papi. ¡Ey, garbanzo! No, no ya, ya, ya. ¡Ey, garbanzo! ¡No, ya! Todavía viene con historias que no tienen que ver. Es más, esto me hace un... un brinquecito. ¿Desde cuándo el garbanzo empieza a colgarle a mi radio? Escucha. Es que todavía viene con historias. Que... ¡Vámonos! Usted me ha enseñado a ser así un hombre más frío. ¡Ja, esa mamá! Perdón, maestro, perdón. ¡Chal! Ok, ahorita regreso. Déjenme y me voy a enfriar yo porque... Ya me calentó este Eso sí calienta Ya regresamos Madres contra madres Ahí doña Lucía ataca con la cazuela Pero doña Berta se defiende Y le tira con la chancla Muy pronto en el asno y la chocolate Tu mamá se puede ganar mil dólares Visita nuestras redes sociales, Erasno y La Chocolata, para más información. ¡Dadi! ¡Dadi! ¡Dadi! ¡Dadi! ¡Dadi! ¡Dadi! ¡Dadi! ¡Dadi! ¡Dadi! ¡Dadi! Bien, vamos a escuchar, vamos a tener más llamadas. Recuerden, me hacen una pregunta acá. Maestro, ¿debería de regañar a los hijos de una madre soltera? Salgo con una. La verdad, me incomodan mucho. Entonces debería de regañar a los hijos de otro Brody. Este Brody sale con nada más soltera. Bueno, ahorita les digo. Eh, Anónimo, adelante Brody, te escucho. Hey Doggy. Adelante Brody, te hey, escucho. Doggy. ¿Cómo estás Anónimo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias no, a Dios. No, nada más estaba escuchando la otra persona... A José, creo, se llama. Uh -huh. Está está bien, tú en, en algunas cosas sí tienes razón. En todo. Pero tú dijiste que tienes ciertos estudios de psicología, pero a mi punto de vista no tienes ni un pelo de psicólogo. Muy bien. Si te hablar un psicólogo graduado, graduado en Harvard, Ajá. te deja con la boca callada Facilito. Es okay. lo único que quiero que sepas. Muy no bien. te sientas el gran Dios. No porque el garbanzo te lamba los huevos. Eso es todo. Eso es todo. Adiós. No te vayas. Mira, no, te no, no no te vayas. Mira. No te, no, te vayas. no te vayas. No te vayas. No te vayas. Brody, no te vayas. Mira. Ya se fue. Es que tu garbanzo la riegas con tanto... Con tanta risa. Es que dice que... Voy a ver si Harvard tiene clases de psicología Harvard, Harvard University Se vino a pasar de la... Psychology Dale. Masters Ah, sí tiene, mira Muy bien Oye, ¿Y dónde estudiarían psicología los maestros de Harvard? Eso sí, quién sabe. A lo mejor ahí mismo, ya estaría bien. ¿Con otros maestros? Sí, sí. ¿Y los otros maestros? Eh, tuvo que haber un inicio en algún, por eso. En algún lugar. ¿Y con quién estudiaron? Pues en alguna otra No, no, es que me gusta esto. Mira, el que estudió psicología tuvo que estudiar de un psicólogo. Sí. Pero hubo un primer psicólogo. Claro. ¿Quién le dijo que era psicólogo? Alguien se tuvo que inventar ¿no? Porque sabemos que Freud es el pa padre De la psicología ¿no? Freud ah. y, y, y todavía hay y todavía hay audios de Freud Hablando, o sea, el, como que alcanzó Al último, porque es súper O sea, la, la psicología Como tal, el cerebro Se sigue estudiando eh, Aún y siempre van Mejorando las clases Pero a un, un brody le dijeron que era psicólogo Empezando, no o sea Alguien dijo, tú eres psicólogo Entonces, ¿por qué le hicieron caso? ¿Por qué le hicieron caso? Seguramente tenía conceptos muy firmes que tenían lógica, ¿no? Claro. Entonces, en la psicología a veces es usar mucha lógica. Y todos los trastornos que las personas tienen o tenemos vienen de algo. Personalidades, eh, formas de dirigirte a las personas, vienen de algo. Entonces, alguien tenía sentido común. Entonces, eso es como que la base de la psicología, ¿no? ¿Esto qué es, diablito? ¿Cómo la en 1875, James enseñó uno de los primeros cursos de psicología de la universidad, las relaciones. ¿De cuál universidad? De Harvard. Ah, de Harvard. No, no. Pero este brody, ¿de quién le enseñó a él? Claro, no, o sea, tuvo que haber... Alguien que se dio cuenta que se llamaba psicología basado en algún estudio que él... ¿Te imaginas el que enseñó este brody que enseñó en Harvard? Que sí. hubiera dicho, hey, yo quiero... Este brody. Oye, yo voy con el, el maestro de Harvard. ¿Y él quien le enseñó? ¿Quién te dice que eres maestro? Solo basta, óiganlo bien, para que entremos en el ámbito de la psicología que alguien no esté de acuerdo contigo. Claro, pero ¿Sí, también... ¿Sí me entiendes? O sí, sea, sí, sí. escucha. Si ahorita tengo un tema, bla, bla, bla, y el brody que llamo está de acuerdo con todo lo que yo digo, él en su cabeza es, este güey es un buen psicólogo. Claro. porque Porque cuadré lo que él quería escuchar. Si yo digo algo que a él no le gusta, con lo que él no concuerda, yo soy un vale madre. Para que me entiendan cómo funciona la psicología. O sea, la psicología no tiene una línea exacta de decir, esto está bien y esto está mal. En la psicología profunda real En la de los de psicólogos de ahora es Puro quedar bien Qué bárbaro, Es puro quedar bien Bravo. Así que no se vayan con la finta muchachos con títulos ¿Okay? Cuidado Ahora si me voy a hacer una operación de ojos Tengo que ver el título de la doctora o del doctor Pero si sí me entienden También tiene mucho que ver Eh, obviamente nuestros padres, nuestros abuelos, eran unos psicólogos natos, muchos de ellos, ¿no? como la venía la abuela o la misma madre y te decía palabras que te ayudaban a reconfortarte, a que te ayudaban a sentir bien, y luego decían, pero puedes hacer esto, hijo, puedes hacer esto, esto, hija. Mucha gente aplica la psicología sin ir, ni siquiera, ni siquiera haber leído. Quiero que entiendan eso. Ahora, si esas personas estudiaran psicología, porque la psicología va ya más con la ciencia y están investigando los cerebros, pues obviamente ya serían más cracks, ¿no? Pero ahorita regresamos. ¿De qué te ríes, garbanzo? Es que al Freud lo mató un león, ¿no? Un tigre, ¿no? Los domaba y se le echó encima. Ahí estaba en Las Vegas Freud, ¿no? Sigmund y freud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 Muy pronto en Erasno y la Chocolata, tu mamá se puede ganar mil dólares. Visita nuestras redes sociales, Erasno y la Chocolata, para más información. ¡Togí, togí, togí, togí, ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hip hip! Muy bien, brothers. Eh, gracias por seguir escuchando. La verdad, a veces no me quiero meter muy profundo porque luego la, la mayoría de raza, pues... No, no entienden. dice que para explicar algo tan profundo como puede ser la psicología a otros temas, a veces el, el, el explicarlos por arriba dejas mucho mucho fuera y a veces mejor no hablar de eso, sino vas a hablar tal cual. Y si hablas tal cual, pues hay mucha raza que no nos va a entender. Pero bien, me pregunta un brody por acá y dice, Maestro, ¿debería de regañar a los hijos de una madre soltera? Salgo con una. La verdad, me incomoda mucho. Eh, me gustaría tener una mamá soltera ahorita aquí y de preguntarle oigan les les gustaría que el novio el que con el que andan ahí que conocieron a ahí en el pinkies comiendo hot dogs <risa> el que conoció hace una semana regaña a sus hijos cuál crees que sea su respuesta obviamente que no tú crees pero por tal de quedar bien con un güey que las va a sacar de ahí ah, decía, bueno. wow si se lo merece que lo regañe Pero la, la verdad es como yo tengo a mi hijo Cruz, ¿no? Más que yo tengo una novia y que venga a regañar a mi hijo. Pero bueno, sabemos que hay alguien que tiene que salir de donde está y tiene que usar a alguien. Y ese eres tú, brody, que me estás escuchando. <risa> No eres mi alumno porque andas con una mamá soltera. O sea, eres un, un, un chavo que está aplicando para entrar a la clase. Mi clase está repleta, está llena de estudiantes que han pasado la prueba. Hay otros que quieren entrar, pero cuando me dicen, ¿puedo pasar? Dejen lo que pase. Tienes una... Eh, pues ando con una mamá soltera. A ver, eh, quédate ahí viendo por la ventana. No voy a decir que te alejes porque acuérdate que... Eh, La oveja negra es a la que tienes que darle más atención, ¿no? Claro. Los otros ya están, pero nunca dejamos de aprender. Así que, eh, por este lado, tenemos un hombre que tiene unos hijos que no son sus hijos, pero tiene que actuar como un padre con niños que no puede regañar porque no son eh, hijos de él. Sin embargo, es muy probable que venga el hombre que, lo, que, que los tenía en los testículos, o sea, porque esos niños estuvieron... En los testículos de otro hombre estuvieron, eran un semen, como fuimos todos. Entonces ese hombre penetró a la mujer con la que él anda dos o tres veces hasta dejarla embarazada. Por ahí salió uno de esos niños que era un semen de otro hombre. Esos niños ahora son los que quieren que él sea el padre, pero a la vez no tiene los derechos de un padre, Porque los derechos lo tiene otro hombre que seguramente ella dejó porque era un maldito. Es lo que le dijo a él. Esa es la historia, estoy seguro. De que el otro hombre le fue infiel, fue un perro, un bra, bra, bra, bra. Pero ese hombre sí puede venir a regañar a los hijos de los cuales pues parece que no está ahí. Y sí viene a regañarlos. Esa es la vida de los que andan con las mamás solteras. Uf, ¿Qué maestro, hay? qué voltereta de vida. Dios. No, simple, oh, no simple. O los que me están escuchando ahorita... Obvio que están enamorados o están en Q. ¿Sabes? con una mujer, ya me la rayaron. Pues, ni modo. Síganle. Qué Al rato van a despertar bárbaro. de ese sueño. Bravo. Ok, vamos eh, rápidamente con Juan. Juan, ah, te escucho, bro de adelante. Ah, sí, mía, maestro, yo ah, pues no sé cómo explicarme muy bien. Le hice una pregunta a Ledwin. Que si no sería posible irse de vacaciones en estas... Semana de Día de las Madres, para pa que la gente esté contenta de que no esté hablando de las de las malas mujeres y de los zorritas, de los mandilones. Mm, no, no, no, no, no, no creo. Eh, al contrario, creo que debería estar más aquí, ¿no? ¿O tú qué opinas, Garbanzo? Eh, yo opino que jamás debería de usted o de abandonar su lucha. si sí, el sábado y domingo. El sábado sí. domingo ando bien apurado. Que él es... Sí, sí, sí, no, no, no, creo que es un mal consejo, Juan, creo que estás mal. Ahora, de que se trate de un descanso, sí, se merece usted un descanso, porque uno tiene que cuidar. No, no, acabamos de agarrar una semana el otro día, uno tiene que cuidar la semana, las vacaciones de diciembre. Escúcheme. No hayan tú como y diablito no, volver a agarrar no, vacaciones. No ha estado usted escuchando. Usted, tómese unas vacaciones porque hay que cuidar al rey de la radio en español. Y eso no me lo puede debatir, ¿está de acuerdo? Bueno, eso sí que ni que es difícil ¡Bravo! Ahí sí me ganaste, Garbanzo Ya ve, le digo Ahí sí me ganaste Hasta ah. que alguien le ganó El Rey de la Radio Sí, pues era todo mi, mi pregunta, maestro Ándale, pues, Brody, te agradezco mucho. Yo sé cuál es tu intención, pero sí, te agradezco tus buenas intenciones y gracias por escucharme, Brody. ¿Andas tú con una mamá soltera? Ah, no, nada de eso. ¿Tu mujer te revisa el celular? No, le iba a hablar para que escuchara, pero no me la va a creer que hablé con usted. Ah, ok. ¿Tu mujer te revisa el celular? No. Muy bien. Bueno, pues tenemos un alumno más. Eh, ¿Tu mujer te, te hace menos? Oh, no, no, no, no, nada de eso. ¿Cuál es su comida sí, favorita? ¿Cuál es su comida favorita? Tiene tiempo que le dé así uno una cuando yo empecé a escuchar la radio con ustedes. Mire, yo les decía que no me molestaran de 4 a 7 para estar escuchando el radio. Y ahorita ya me da carrilla dice, ¿Dónde está tu maestro, ¿por qué no lo escuchas?" Ah. Digo, no, pues es que toda la gente habla nomás de las Se queja de las de las malas mujeres pues. No, no, no. A ver, Brody. La y... gente que habla, la gente que habla sí. pues no. ¿tú, ¿Tú de dónde llamas? ¿De qué lugar? De Chicago. De Chicago. Ah, muy bien. Pues Brody, te agradezco mucho Y recuerda, que diles para que escuchen la clase Y los que no puedan escucharla a esta hora Diles que tenemos un podcast En el podcast está mi clase Están las parodias de Erasno Los chocolatazos Las eh, noticias, entrevistas Todo el relajo lo tenemos también en el podcast En caso de que te lo pierdas eh, Juan, así que gracias Brody Cuídate mucho okay. Sale Brody, muy bien Garbanzo, Sí ¿qué tengo, pasó? Es que tengo una pregunta Uff Oiga, oiga, gran líder, maestro, rey de la radio en español Del tema que nos está hablando hace rato De, de los chavos estos que ¿Tú, dicen entonces a quién me recuerdas? ¿A quién, maestro? Me recuerdas al de la mañanera, al señor don... ¿Cómo se llama? ¿Obrador? No, el del bigotito aquí, el reportero Ah, ah moléculas, molécula, sí, moléculas él, él no dice, oiga, tengo una pregunta, él dice Hola, buenos días, señor presidente, el presidente de todos los mexicanos Blablabla bla, bla, Así estás. Bueno, bueno. Maestro Dog y usted el número uno, el, ¿cómo? Eh, el rey. El rey de la radio en español. Muy bien. Oiga, es eh, quiero saber si usted piensa igual que yo en este aspecto. Uf, lo más seguro que no. ¡Ufa! ¡Uf! <risa> ¡Ah, caramba! Eh, estos cuates que le, el, como el que le preguntó de que si estaré bien regañar a los hijos de una mamá soltera. Yo siento que estos cuates no tienen esa hombría para atreverse a regañar a los niños de una mamá soltera. Eso es correcto o no, o sé sea, como que son más débiles. No sé por qué tengo eso en. A ver, garbanzón. Si yo ando aquí y veo que un niño, por ejemplo, tumba algo y no es mi hijo, no lo conozco, si le digo, "Ey, niño, cuidado, ¿quién es el, la mamá o el papá de este niño? Está haciendo algo aquí." Ajá. O sea, yo lo lo medio regañé. Y no lo conozco. O sea, le llamé la atención. Sí. Estos brodis les compran regalos, están ahí. Y no le van a poder decir, oye, eso no está bien que me estés pateando las espinillas <risa> Los hijos de las mamás solteras se dedican a patear espinillas <risa> Pero, pero, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, ¿será que son más débiles a la hora de hacer ese tipo de estos? Estos cuatro Pues si andan con amas soltera ¿qué ¿Qué esperas de ellos? Entonces piensa igual que yo en ese aspecto ¿ya Pues tú me vienes a preguntar sí, No sí, vienes sí. a decir esto pienso yo No, no, es que es lo que yo asumo y por eso le preguntaba Entonces, ¿Qué asumes? De que sí son hombres mucho más débiles Ah, que sí, que sí, sí, sí, sí, sí, sí Un hombre que anda con más soltera Un hombre no. So you got sí, sí. Tienes que No lo vean solo porque anda con más soltera Es todo, o sea, un todo ¿Cómo terminas con alguien que tiene hijos de otro? Y terminas metiéndote pedos con otro, gratis. O sea, es todo un mundo. No crean que nada más, ah, ese doggy, o la No, no, no, no, olvídate. Es, muestran. Mira, yo creo que hay brodys que somos fuertes en una cosa y débiles en otra. Yo sé que soy muy fuerte en ondas de relaciones y yo sé que hay hombres muy guangos con relaciones. Es un papá soltero, perdón, un hombre que anda con una mamá soltera puede decir, ¿de qué habla? O sea, yo tengo mi propio negocio. Para eso eres bueno. Acuérdate. Tienes un negocio, pones alfombras, eh, trajes en el short rock, en el roofing, eh, tienes una compañía de, de taxis. De, ah, eres bueno para eso. Eso sí eres un buen aso. Eso no te califica como bueno en todas las áreas. para pues ser muy fregón, pero te tratan de la fregada una vieja. Te traen como menso y vas a quedar con una más soltera. Y no no que decir y alguien que es muy fregón con relaciones va a ser inteligente para otra cosa. Habemos ah, hombres que somos buenos para todo. Se cuando él es el rey de la radio. Pues puede ser todo. Quisto, ¿qué hago? Ahora, ¿en dónde voy a ser el rey? Dejo y me levanté con ganas de, de explorar en esta área. Sí, voy a empezar a voy a empezar a sacar litio de las piedras. Usted es el Hernán Cortés de la era moderna conquistando. Todo. Ya llegué traigo verdad, vacas puercos y burros y ¡Bravo! enfermedades no, no. Bravo, pero todo lo digo desde desde desde el, desde la humildad sí. hay, porque hay que ser humildes hay que ser eh, eso como ser humano puedes tener mucho y ser el rey en todo como yo pero si no eres humilde de qué te sirve dijo el otro que qué clase de dios creía Pues, ¿Qué, qué, qué mal educado venir a ah, a el, el hombre que, sí, que, que No, sí, pero está cabrón. bien, tú velo de dónde viene bueno, sí tiene razón. Viene desde el <risa> que, que en Harvard Viene un maestro y me da Le voy decir algo, vayan a Harvard Y los maestros esos les van a decir que anden con una mujer que les hace daño Porque ocupan a alguien Eso se les hace un buen psicólogo ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Hasta luego, ya me, ya me voy ¿Qué va? Es el Doggy, maestro líder Que sabe todo La Choco dice que en su desahogo